My love. Hacemos Más Vale Magazine Silvia Barallobre Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Liri ah. Jueves de 18 a 20 Citric Arrall 88.5 Bien, buenas tardes acá comienza más vale magazine en la emisión de hoy estaré solo solo como macri en el día del amigo pero no tan solo que estamos con lucía conde en los controles y mi amiga silvia varallobre eh, la que se encarga de cultura de salud y de muchos otros temas está esperando a su a su mecánico digamos tiene problemas con Con la rodilla, le falta aceita, la bisagra, no sé bien cómo es el tema Pero iba a salir por teléfono, se le hizo más tarde de lo, de lo habitual Y por lo que me dijo, eh, con mucha suerte va a salir tipo 7 y media Con mucha suerte, pero bueno, vemos si llego con la garganta hasta esa hora lo que vamos a hacer es poner mucha música. Tengo mucha otra cosa para decir. En principio eh, vamos a decirle que estamos hasta las 21 horas. Esto es Más Vale Magazine, Radio Cítrica 88.5. En, en las redes sociales estamos en Más Vale Magazine, en Twitter y en Facebook también. La primera Lo primero que quería decir es que está terminando la marcha. Hay una marcha conjunta entre las dos CTA, la de Yasky. Eh, <coughs> perdón, y la de micheli en Capital, esto es Capital Federal en Cava y en todo el país también hubo movilizaciones se concentraron en la 9 de Julio y Avenida de Mayo de ahí marcharon hasta distintos lugares para terminar en la Plaza de Mayo por supuesto y están por supuesto también eh, reclamándole al gobierno de Macri a este gobierno empresarial, deseos en el, en el poder y eh, por el, los ajustes que hay ajustes terribles hay tantos despidos y tengo otra nota por ahí para más adelante de la cantidad de despidos y de las eh, poniendo blanco sobre negro cuáles son las empresas cuántos son los despidos porque hay despidos hay suspensiones hay reajustes eh, bueno hay en el medio de las paritarias esto la verdad que no, no queda muy bien no ayuda porque cuando uno se sienta frente al patrón, al dueño, a los empresarios, siempre dependiendo de los empresarios, pero las cámaras de empresarios suelen ser muy poderosas, mucho más que algunos gremios que son chicos, o chicos o medianos, que no tienen tanto poder de fuego como tendríamos ya, ¿no? Y en este caso quería mencionarlo también, porque está ausente y sin aviso, Toda la CGT está mirando por otro lado Bueno, hoy por hoy el tema de Moyano es el fútbol, es AFA Y es un negocio de mucha de mucha plata, de mucho dinero en el medio Y tiene la vista puesta en eso En algún momento cacareó este, que no nos van a pasar por arriba Bueno, dijo un par de cosas que eh, en estos casos cuando tiene que salir a, a mostrar la cara A mostrar el poder de fuego que tiene, no aparece Yo recuerdo siempre en algún momento del gobierno anterior cuando hicieron marchas, cortaron puentes y todo tenía que ver con el, el impuesto a las ganancias. Y por ahí atrás y en los últimos renglones decía, y con la situación laboral de mucha gente, el empleo negro, que debería haber sido al revés, no lo, lo primero que se que se pide es por el trabajo, no por las ganancias. Pero bueno, también es cierto que el impuesto a las ganancias, o sea, el, el salario no tiene no es impuesto, no, no, no deberías tener un impuesto, por ahí le deberían cambiar de nombre, pero en fin, el tema es que ahora sí hace falta un Moyano, un barrio nuevo, pensemos quién es barrio nuevo, eh, este, al frente de un gremio que es casi minoritario y que tiene es uno de los gremios que tiene mayor cantidad de empleo en negro, estamos hablando de... Eh, Por ejemplo, restaurant, por ejemplo, bares, por, por ejemplo, bueno. Todos esos lugares tienen mucho mucho empleo en negro. ¿Mm? Así que miremos empecemos por casa, ¿no? Eh, en fin, bueno, esto lo que quería, lo quería decir, por lo menos es lo, lo más nuevo que leo. Jaski eh, y Michelli contra los despidos y el ajuste. Y es algo que viene ninguneado por muchos medios. ¿Mm? Eh, esto estamos acostumbrados también y también estamos acostumbrados a escuchar algunos canales, ver algunas eh, algunas emisiones que cada vez son cada vez son menos, también hay que decirlo, y ver como un canal 7 que en algún momento fue un mascarón de prueba de muchas cosas, muchas que me gustaron, muchas que no, pero en fin ha quedado en el olvido y este eslogan que también dice eh, un canal todas las voces Eh, me da a veces un poquito de gracia. Pero bueno, esto es un poquito de lo que quería decir al principio del programa. Reconoce, vamos a decir que también <coughs> esto va a ser largo para mí, sobre todo, por la garganta. Y sepan disculpar mis carrasperas y mis cuestiones este, gargantales, <risa> porque viene complicado el tema. Vamos con otro de los temas. Tengo varias cosas para decir, y hablando de ajuste, y vamos a hablar lamentablemente mucho de ajuste. Eh, y es lamentable esto, porque el segundo semestre eh, yo pensaba comprarme un auto, no sé, a cambiar la casa, no sé, pero el segundo semestre eh, no sé para quién le va a ir bien. Y el tema es, entre las universidades, y esto hemos hablado en otras oportunidades, hay una universidad de los pueblos originarios, hay un diputado nacional de Frente para la Victoria que es Juan Manuel Pedrini, estuvo en Pampa del Indio, esto queda en Chaco, visitó un complejo bilingüe intercultural, o algo parecido eh, donde tenían que haber comenzado la primera tecnicatura universitaria en enfermería ¿m? esto se iba a dictar clases en idiomas com y castellano se trata de la primera experiencia en este tipo lo que se vio interrumpida dicen, por las restricciones presupuestarias que el gobierno nacional impuso a las universidades argentinas si algún eh, quechua com toba yo no sino todo wiki o esa gente que, que esos pueblos que hablan con querían eh, tener acceso a algo más que su triste futuro con este tipo de ajustes se quedan muy atrás y otra también es que hay profesionales que quieren trabajar en estos pueblos en estas en estos lugares están abandonados y necesitan comunicarse y necesitan enfermeros, por supuesto hay mucha miseria y muchas cosas que vienen de larga data también hay que decirlo y bueno, cuando uno quiere tratar de atender a alguien no la no le entiende qué le duele dónde le duele o qué le pasó se complica, y esta era una enfermería una tecnicatura universitaria en enfermería que se hacía en idiomas cómics en castellano y con estas restricciones que impuso el gobierno nacional el recorte, bueno, no tiene fronteras para esto, por supuesto, y cuando es una comunidad indígena es mucho peor. y Dice por ahí el diputado nacional del Frente para la Victoria, Juan Manuel Pedrini, esperemos que estas restricciones presupuestarias se levanten rápidamente y que en Pampa del Indio, esto es en el Chaco, se pueda llevar adelante la primera experiencia de enseñanza universitaria indígena del país, era la primera y quedó en la nada, cuyo primer semestre tendría que haber comenzado también, otra de las cosas que quedó en el camino. Así que otra de las malas noticias eh, que nos va a traer este este, este gobierno, <coughs> de las que ya nos trajo y espero que no haya muchas más. Por ahora vamos a descansar un poquito la garganta, vamos a escuchar el primer tema, es head con Shirley Basel, History Repeating. about there's something evolving whatever may come the world keeps revolving they say the next big thing is here that the revolutions near but to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating It's coming Comunicate con Más Vale Magazine al 4 0276 Citrica Radio 88.5 Es una prioridad del gobierno de Macri restablecer los lazos con el mundo, pero muy particularmente con la nación española, lazos que son prácticamente indivisibles y que durante algunos años la gestión del gobierno anterior, como bien lo marcaba la vicepresidente, nos hicieron creer que podíamos prescindir de la historia, de la tradición, del cariño, del futuro común. Respecto de la relación con España no tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años. Eh, yo sé que todo lo que han sufrido eh, los capitales españoles en Argentina, eh, abusos de todo tipo. Realmente yo les agradezco la paciencia de haber aguantado todo este tiempo. Y creo que este es el momento de poner en valor toda esa paciencia, porque aparecen muchísimas oportunidades. Realmente son infinitas las oportunidades que tiene Argentina para ofrecer. Bien, ese era el pedido de disculpas de Pratt Guy, este hombre nos representa al país, pidiéndole disculpas a España por, bueno, todos los atropellos que tuvimos contra contra esas este, empresas privadas españolas que en tanto bien nos hicieron. Bueno, yo lo que encontré fue una nota de Fernando Krakowiak, que él es de Página 12, Y hace un reconto de un par de cosas muy importantes. Después de haberle pedido disculpas al gobierno español Prat-Gay, obviamente no se olvida de esto, él lo sabe. Y España también sabe que fue un gran negocio invertir en Argentina. Y de hecho las ganancias se la llevaron siempre allá. Vamos a empezar por Aerolíneas Argentinas. Allá a fines de 1990, <coughs> del gobierno de Carlos Menem, Vendió Aerolíneas a una estatal española, Iberia se llama. La compañía se transfirió sin ningún pasivo, ¿m? o sea, sin pérdidas. Se transfirió Aerolíneas Argentinas sin deuda, significa esto. Ya que el Estado antes había absorbido la deuda. ¿Qué pasó? Argentina absorbió 868 millones de dólares que debía Aerolíneas Argentinas y se la vendió a Iberia. Sin, sin ningún pasivo, sin ninguna deuda los españoles pagaron 1610 millones de dólares en títulos públicos y efectivo apenas 260 millones que para una empresa de bandera es muy poco Eh, y con la particularidad de que para conseguir el dinero Se endeudaron y transfirieron el pasivo a la cuenta de la propia Aerolíneas O sea, yo te compro la empresa Pero voy a pedir préstamos a nombre tuyo <ríe> Así cualquiera bien eh, El objeto de los españoles era expandirse en la región Y llegó a hacer algo Pero bueno, esto es... Ya estamos en el 94, habían negociado con Menem eh, Que renunciaran a la acción de oro Eso significa que... Eh, la decisión la tenía el gobierno argentino de permitir o no algunas decisiones que son muy importantes para una aerolínea de bandera. Nos representa como país, por más que sea privada. Eh, bueno, y Menem dijo, bueno, dale para adelante. Así los españoles empezaron a liquidar todo. Vendieron oficinas comerciales en el país, en el exterior. Había simuladores de vuelo que casi no hay en, en América, hay muy pocos. Aerolíneas lo tenía. Y los vendieron, vendieron 28 aeronaves ¿m? que tenía la flota, desmantelaron talleres, levantaron decenas de rutas y escalas, eh, y esto es un, un un asterisco acá, las rutas son muy caras, las rutas son como eh, lugares por donde pasa el avión y por donde tiene que ir. Porque no es que pueda andar por cualquier lado el avión en el aire. Y hay rutas que están concesionadas. Y de acá a Córdoba tiene un valor. Y de acá salta otro valor. Y de acá a Calamuchita seguramente tiene otro menos. Estas rutas y escalas. Escalas son donde para el avión. Las vendió. Y se quedaron con esas rutas. Eh, esta empresa Iberia. Eh, esto no mejoró. <coughs> no le alcanzó. Y en el año 2000 se declararon en convocatoria de acreedores. A pesar de todo esto. Eh, de todos estos... Eh, ...de estas manitos que le dio el Estado... ...Iberia se declaró en convocatoria de acreedores en el 2000... ...en octubre de 2001 el gobierno español... ...le vendió a la empresa un consorcio... ¿m? ...la empresa Iberia que había comprado la línea... ...le vendió un consorcio una compañía turística Marsans... ...y hay algo que lo te voy a repetir porque no se puede creer... ...un euro, apenas un euro... ...la compañía que estaba en bancarrota... ...la vendió un euro, eh, es, es más... ...antes esto tuvo que aportar 700 millones de dólares que debían destinar al armado un plan de negocios y deudas aunque Marzán, eh, recordemos hay algunos eh, nombres que conocidos para nosotros Antonio Mata y Gerardo Díaz Ferrán utilizaron esa plata para hacer otras empresas ¿sí? cuando le transfirieron esa plata hicieron otra, compraron otras cosas y eh, empezó a sacar créditos a nombre de Aerolíneas <ríe> eh, se armaron un quiosquito aparte y así todo, no contento con esto, ante el tribunal del CIADI es un tribunal donde las empresas privadas le hacen juicio a las, a, las, a los países. Eh, la empresa Marsans eh, demandó al gobierno por esto y eh, porque dice que le quitó la empresa. Lo cierto es que eh, tenía un pasivo impresionante, los sueldos no se pagaban, la nafta, las tasas aeroportuarias, que también saben pagar, no se pagaban. Y a fin del 2008 el Estado Nacional se tuvo que hacer cargo de la compañía para evitar que cierre una, una aerolínea de banderas muy importante, sobre todo si queremos hacer algo de nuestro país. La Auditoría General de la Nación estableció entonces que Aerolíneas Argentinas había quedado, luego de 18 años de gestión española, con un patrimonio negativo, o sea, debía 2.500 millones de pesos y un pasivo de 890 millones de dólares, en fin... Esto fue <coughs> gracias a una empresa española a la que le estamos... Bueno, le estamos. Está en nombre nuestro. Prat-Gay le está pidiendo disculpas. Y otra de las empresas es Repsol y YPF. Cuando Repsol tomó control de ipf en 99, en 1999 se privatizó. Estamos hablando siempre de la época de Menem, ¿no? Tiene mucho que ver este gobierno con esa época y ese sistema neoliberal que tenemos. La petrolera eh, YPF tenía... Activos en Estados Unidos, Indonesia, Rusia, Venezuela, Colombia, Guyana, Ecuador, Brasil, Perú y Bolivia. ¿Mm? La empresa ipf tenía activos en todo ese lugar. Activos es inmuebles, plata, pozos, eh, eh, oficinas, en fin. Lo primero que hicieron los españoles fue venderle a Apache. Apache es una empresa estadounidense, eh, Crescendo Resource, una firma a través de la cual Argentina operaba en Texas y Oklahoma. De ese modo se hicieron de liquidez, o sea, vendieron la representación de de ipf y se hicieron de plata, se hicieron de unos cuantos millones de dólares. Eh, y bueno, con esto <coughs> empezaron a cancelar deuda y empezaron así todo a tomar como propia eh, una deuda que pidieron afuera a nombre de ipf A partir del 2000, Repsol inició además un proceso de transferencia del resto de los activos a internacionales en cabeza de YPF algunas de sus otras subsidiarias. ¿Qué significa esto? algunos Algunas oficinas, algunos pozos, algunas cuestiones que tenía YPF por ahí, la fue transfiriendo Repsol a sus propias subsidiarias. O sea que nos iba sacando desmembrando de a poquito. esto Esta venta, esta supuesta venta, aportó 3.063 millones de dólares. Todos esos millones de dólares de, de estas ventas fueron girados directamente a Repsol. O sea, en el país no quedó nada y en la empresa nunca más se invirtió nada. Bueno, según los propios datos informados por YPF ante la Comisión Nacional de Valores en Estados Unidos, entre el 93 y el 98, un año antes de que se quedara la compañía, el promedio de pozos explorados por y YPF eran 77 por año. no YPF, antes de todo esto, exploraba 77 pozos por año. Entre el 99 y el 2004, un 70% menos de exploración. Entre el 2005 y 2010, bajó a un 84% menos de lo que exploraba. Recordemos también que el, el combustible es eh, se, se acaba, no es es no es renovable esto, y si vos no vas buscando en otro lado, o sea, explorando, eh, no, no hay manera de que vayas muy lejos con esto. Pero no le importó esto a Repsol, eh, quedaron con 24 pozos, del total de 77 que tenía, porque había repuntado. Eh, así todo, entre el 99 y el 2011, YPF obtuvo una ganancia de 16.400 millones de dólares Que fueron casualmente, o no casualmente, dirigidos al exterior Por supuesto, todas estas ganancias se van al Estado español, se fueron al Estado español Y cada vez que una empresa privada eh, de otro país o una multinacional invierte en estos países Nosotros, por ejemplo, si vos no los controlás, las ganancias se van afuera Eh, el patrimonio neto de la empresa de ipf se redujo un 41%, casi la mitad de la, de la, de la empresa ipf nos quedó La producción de petróleo cayó también, la de gas mucho más eh, Y bueno, un informe que se tituló Mosconi, presentado por el gobierno de Cristina Kirchner en el 2012 Dice que la frecuencia, otro de los casos de derrames, eh, contaminación, estamos hablando de contaminación Tiene que ver con rotura de caño y esto que tiene que ver con que no tuvo mantenimiento por todo esto eh, este hombre, este señor Prat Guy le pedía disculpas a España, es eh, la verdad no, no sé qué más que decir porque pedirle disculpas por todos los que que, que, que le, le habrá querido pedir disculpas porque no pudo llevar más plata, no pudieron hacer más negocios, no se pudieron hacer de más activos, la verdad no entiendo por qué le, le, yo me imagino por qué porque el gobierno que vino después le puso un poco más de trabas, por supuesto porque no pueden venir a invertir lo que quieren y llevarse asegurada una ganancia, porque esto es poner plata para tener seguro un dividendo que es muy importante eh, y bueno, estas trabas a las empresas privadas no le gusta y a los CEOs, estos, eh, estos personajes que son cabeza de importantes multinacionales, menos les va a gustar por supuesto, ellos representan a esas empresas, así que esto quería decir un poquito de los que nos dejó, es una nota de recuerdo del saqueo de Fernando Krakowiak a esto es un poco de lo que contrasta con estas declaraciones de Pratt Guy eh, por acá, eh, eso y una cosa que voy a decir antes que nada yo dije hasta las 21 en realidad estamos de 18 a 20 no sé por qué tengo esa tara, pero bueno, en fin gracias Isabel Date una vuelta por nuestro blog Más vale tardemagazinradial.blogspot.com.ar Date una vuelta Bueno, es una forma de entrar a una noticia también, ¿no? Esto tiene que ver con algo que aprobó la Cámara de Diputados y lo que estamos escuchando en es la cortina de Maxwell Smart, del agente 86. ¿Y por qué esto? Porque se aprobaron dos proyectos de sobreseguridad. <coughs> la Cámara aprobó eh, dos proyectos impulsados por la Ministra de Seguridad, Patricia Ulrich, Uno de ellos acorta y simplifica los procedimientos judiciales en caso de flagrancia, flagrancia. Es decir, cuando las personas involucradas son descubiertas in fragante. Cuando lo agarran en el momento de estar cometiendo el delito, eso es en casos de flagrancia. El otro introduce y regula las figuras de agente encubierto, y de aquí viene el tema de el agente Maxwell Smart. Agente revelador, informante y entrega vigilada. La primera iniciativa recibió el apoyo de la mayoría de las bancadas esto es eh, el tema de flagrancia porque acorta, acorta procedimientos y no hace que se haga tan largo un, un juicio verdad y eh, en la segunda parte que es la de la gente encubierto y todas estas cuestiones raras eh, no, en ese momento la bancada del Frente para la Victoria se fue y muchos otros bloques también consiguieron una mayoría y le dieron para adelante con esta segunda parte que se trata de de eh, el agente revelador, el agente encubierto, informante, entrega vigilada eh, dicen que se trataba de regulaciones pensadas para el viejo código de procedimiento recordemos el procedimiento en algún momento que viene de la época de la dictadura militar con algunos los parches también eh, era muy represivo en algún momento por alguna sospecha de algo tenían la libertad los, los medios de seguridad, los este, las, la policía sobre todo, es llevarte a, a averiguación de antecedentes, recordar ese tipo de cosas, lo que tienen algunos años más. El proyecto de flagrancia implica que se acortarán los plazos, esto lo decía un poquito antes, y se va a agilizar el procedimiento de enjuiciamiento. Eh... El proyecto contempla que puede aplicarse este procedimiento a hechos que tienen penas de hasta 20 años. Durante el debate introdujeron algunos cambios también, como la imposibilidad de aplicar este procedimiento para hechos que se den en ejercicio de derechos humanos o sociales. Y esto es importante, porque con esto no se puede criminalizar la protesta. ¿Mm? Eh, recordemos que hay mucha movilización hoy por hoy y hay cada vez más, y se está poniendo heavy el tema, Y está buena esta introducción que hicieron para que por esta cuestión de flagrancia, que palabra difícil, flagrancia, eh, no se criminalice la protesta. Eh, lo que no tuvieron, eh, no se quedaron por lo menos del Frente para la Victoria algunos más, es en el otro proyecto. Eh, que introduce y regula la figura de agente encubierto vamos a decir un poquito que son esto de agente encubierto <coughs> son técnicas de, de investigación que uno las puede ver en las, en las películas en las series eh, y agente encubierto es un miembro de la fuerza de seguridad que se infiltra en una organización criminal para conseguir información eh, el buchón, digamos se le perdonan los delitos que pueda cometer en esa función siempre que no impliquen poner en riesgo la vida de una persona o sea un, un agente encubierto puede robar o puede falsificar o algún tipo de cosas, porque sirve para la investigación. Eh, y este una de las cosas que le criticaban es que le da carta blanca para el, para delinquir, mm, eh, y no sabemos hasta dónde, y hasta dónde delinque, y quién lo controla, no porque al final de cuentas justifican cualquier cosa. Otra de las cuestiones es agente revelador, es un miembro de la Fuerza de Seguridad, que simula interés en cometer un delito, simula, no piensen mal, está simulando que va a robar, para identificar a involucrados. ¿Mm? Eh, eso no debería decir que provoca un delito, pero casi. Informante es una persona que da sistemáticamente información a la policía a cambio de ventajas económicas o procesales, ¿Mm? el buchón también, el buchón de barrio, de barrio y de los otros, de los grosos que suelen pasarla bien. Y su identidad, por supuesto, secreta, la entrega entrega vigilada implica la suspensión de la detención de personas o el secuestro de bienes cuando puede afectar el éxito de la investigación. Se vigilan los bienes mientras se recoleta información. Y una de las críticas, por ejemplo, de Bregman, en este caso dijo, se les da una enorme facultad a las policías para extorsionar, armar causas, plantar pruebas se legalizan detenciones arbitrarias, nadie puede pensar que los grandes criminales de este país, ni los corruptos, ni los que tienen cuentas offshore van a ir a la cárcel con estos procedimientos. Así que esto es bastante bastante resumido, lo que tiene que ver con este proyecto sobre seguridad de la diputada, de la diputada perdón, de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a ella le va dedicado este audio de Maxwell Smart. Claro que ya sabe por qué pedí este encuentro, Smart. A los 12 nos terminaron los agentes. Exacto. Todo el personal de control está conmigo, todo el personal de caos está con usted, ¿cierto? Y sería inútil secuestrarnos el uno al otro porque entonces no habría quien hiciera las negociaciones. Exacto. ¿Empezamos? De acuerdo. Un cambio justo, nuestro jefe por su asesino Dankar. De acuerdo. Ahora devolveremos su laboratorista por el nuestro a cambio. Un momento, si Todo el mundo del espionaje sabe que nuestro laboratorista es el más hábil en su profesión. Entonces, ¿qué quiere? Nuestro laboratorista por el suyo, además de 10.000 dólares al contado. Esto es ridículo, Kaus. No hace tratos con dinero. Bueno, le haré otra oferta. Por ejemplo, en... Estamos algo fallos en el departamento de administración, así que haremos esto. Nos olvidaremos de los diez mil dólares. Usted nos da su contador en jefe y un buen ayudante y dos pases para el holi de Yonais. Parece justo. Nuestra sección de claves es débil. Ah, ¿le parecería darnos a Esmidas de su oficina de descifradora y dos boletos para las olimpiadas? no podemos darle los boletos porque son los únicos que tenemos olvide los mares, esto nos tomaría todo el día empecemos de nuevo con su jefe Itankar, y que espere todo lo demás correcto there's a man who leads of danger Everyone he meets He stays a stranger Whatever move he makes Another chance he takes Odds are he won't live you to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They've giving you a number And taken away your name Beware of pretty faces that you find A pretty face can hide an evil mind Oh, be careful what you say Or you give yourself away Odds all you won't live to see tomorrow Secret Asian man you a number I hadn't taken away your name magazine No nos interesan los rankings No nos interesan los 40 principales La música que nos gusta Porque sí Bien, seguimos, esto es Más Vale Magazine, estamos hasta las 20 horas, no 21, como dije, más temprano Gracias Isabel, vamos a agradecer a otra gente también A Rubén Telechea de Buenos Aires, a Juan Domínguez Abreu de Mar del Plata A Eva Mercedes eh, de Colón, ahora vamos a hablar algo de Colón <coughs> A Mónica Weiner, un beso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires A Cris Fer de Buenos Aires, Isabel Salvatierra, también de Buenos Aires Y comentar algunas cosas que nos decía Eva Y Susana también, ambas son de Colón, eh, están quejándose del candidato, del candidato del propio intendente de la ciudad. Este hombre, Rebord, se llama el doctor Rebord, dice que en algún momento se fue y no estaba previsto, ni siquiera está previsto en el elegido en el, el, el, el como podría decir... ...el reglamento municipal se fue en el medio del lío, se fue a Europa... ...él se fue, de este hay problemas con baches, hay problemas con cloacas, problemas con inundación... Eh, bueno, ...y bueno, le preguntaba yo en algún momento de dónde es... Eh, ...bueno, representa hoy por hoy el Frente para la Victoria... ...pero viene del menemismo, en algún momento estuvo haciéndole algún guiño a Macri... Eh, ...bueno, eh, son de los sapos que nos comemos todos así que allá en, en Colón yo lamentablemente la vez que fui a Colón estaba lleno de agua no pude ver ni siquiera la playa, no existía la playa cuando fui estaba, había tanta agua que no se veía nada pero es una muy linda ciudad y lamentablemente como muchas otras eh, tiene intendentes que se llenan los bolsillos y después le importa poco y nada el, la gente que los votó ¿no? eso la, también lamentablemente Tenemos poca, poca memoria para esto. Y vamos a otra cosa. Estábamos hablando de... <coughs> Sigo con la garganta, más o menos. Eh, es un informe sobre la cantidad de despidos. Y es una nota de Alfredo Zahia, también de Página 12. Casi todos, dice la nota, el título de la nota, casi todos los sectores continúan reduciendo y suspendiendo personal. Más despidos. De esto Recordemos que hubo un veto a esta ley antidespido, una ley que ámbito financiero decía, una ley antiempleo, vos fíjate de qué lado está, ¿no? Como decía Matías Martín, ¿y de qué lado estás? Eh, en este caso las empresas que firmaron el compromiso de no despedir y otras afectadas por importaciones eh, empezaron a suspender, a suspender y a echar en algunos casos. Ha caído mucho el consumo interno y un tarifazo que fue complicado para mucha gente. Y bueno, esto, a pesar de todo esto, Mauricio Macri vetó la Ley de Emergencia Laboral. Estas empresas decidieron despidos, suspensiones o reducción de salarios desde que Macri vetó esta ley. Es como que le dio un espaldarazo o una, una carta blanca para todas estas cosas. La reducción de los salarios reales llegó a un 12,10 en noviembre Desde noviembre para acá, esto es un informe de cifra CTA. O sea que el sueldo que vos tenías, a pesar de los aumentos que podías haber arreglado, se te ha bajado un 12%. Vamos a una de las firmas. Canale, todos conocemos Canale. Eh, informó que cierra en forma temporal una planta en Mendoza y suspende a 120 empleados. A mí me gusta decir 120 familias. En general detrás de cada empleado hay dos o tres personas más o cuatro familias porque hay muchos que son cabeza de cabeza de familia, o sea que estos 120 se multiplican, y así todos los que voy a decir. germáis es una, un fabricante y comercializante de aceite, fue denunciada también porque no paga salarios de 70 trabajadores, alpargatas, esta la conocemos todos, 70 sesantías en la planta de Tucumán, a partir de mediados de julio ya tienen el segundo semestre ahí en, con el cuello suspensión en la fábrica radicada en La Pampa retiros voluntarios en la planta de San Luis suspensiones y retiros voluntarios en Catamarca Arbum es una fábrica de inyecciones de plástico inyecciones plásticas ¿no? de, de autopartes en Berazategui, suspendió a 30 trabajadores eh, y estos trabajadores tomaron la planta Swift, el frigorífico tan conocido <coughs> y tan beneficiado por esta eliminación de retenciones a la carne ...recuerden que el caballito de batalla de Macri fue eh, con el campo no... ...no hay que ponerle el pie arriba del campo porque es el motor de la Argentina... ...en fin, un montón de cosas más... ...a pesar de la suba de precios, a pesar de lo que vale el kilo de carne... ...y el aumento de exportaciones se sentió a nueve personas... ...Cronberry Schubert es una autopartista alemana... ...despidió despidió a 56 obreras de su planta en Pilar, acá en Buenos Aires... Gaffa, esta también es conocida, empresa de heladeras, radicada en Rosario, suspendió a 360 familias por tres meses, con el argumento del aumento de la importación, de la línea blanca, y la caída del consumo doméstico. Recordemos que se abrieron las importaciones. Esto mucho medio pelo decía, no se consiguen cosas de afuera, y yo quiero importar una cosa y no consigo. Bueno, se abrió tanto la importación que se vienen heladeras de cualquier lado. Y esta empresa, gafa que es argentina, que hace heladeras acá... Decide suspender porque tampoco tiene a quién venderle tanta celadera, ¿no? No se puede competir con, con cosas importadas. 360 empleados por 3 meses. Eh, Tech plata la terminal de contenedores de La Plata, pagará un 70% de los sueldos hasta el 31 de enero de 2017, hasta el año que viene. el tu, Si el sueldo no alcanzaba, ahora va a alcanzar bastante menos, con 70%. Eh, Sancor, esta es muy conocida también, una de las plantas lácteas líder eh, abrió retiros voluntarios para 4.700 trabajadores es una empresa muy grande Ascindor, la planta de Rosario, emplea 200 trabajadores, anunció que a partir de agosto eliminará un turno que emplea 30 laburantes, o sea 30 familias sin laburo Bambi, es una fábrica de heladeras y freezer, despidió 60 trabajadores Rizedat, fábrica de alimentos, cerró la planta aceitera en Chavás... Eh, ...cesanteando a 28 trabajadores, 28 familias sin laburo... ...Tesicot, seda 1000, textil, produce Nike y Adidas... o oh, mira qué casualidad, estas estas marcas que son tan caras... Eh, ...despedió a 15 personas en dos tandas... ...o sea, por un lado se quejan, eh, no te van a bajar nunca el precio de muchas de estas cosas... ...y por el otro lado también tienen razón, cuando le abren indiscriminadamente... La importación, no saben dónde correr. Eh, así es, y esto sigue, ¿no? Y por eso también hay movilizaciones y la movilización de hoy de CTA, de las dos CTA en contra de estos ajustes. Vamos a ver cómo sigue. Yo espero sigo esperando una movilización más grande, más fuerte, más multitudinaria sigo esperando, veremos qué pasa y esto que vamos a escuchar ahora es un vals que no es un vals, esto se escape y hace es el vals del obrero que tiene que ver con esto que estamos hablando orgulloso de estar orgulloso de estar entre el proletariado el proletariado es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan Estás es mi sitio, estás es mi gente, somos obreros, la clase pretender. Por esto hermano proletario con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor. La revolución, sí señor, sí señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor Somos la revolución ¡Viva la revolución! Estos sales los cojones de aguantar a sanguífuelas que me roban mi dignidad Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga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 Deportes Con Nacho Fernández Lirio Toda la agenda deportiva En Más Vale Magazine Gracias Silvia Oscar Y hablamos de fútbol Días de locos Para toda la asociación del fútbol argentino De a poco Pero muy de a poco Vamos a ir explicando Qué sucedió en AFA La Inspección General de Justicia IGJ Hay que aprenderse estas siglas Ente Estatal Independiente de la Justicia envió una documentación a la AFA informando que se postergan las elecciones del próximo 30 de junio por 90 días. Y lo más terrible de todo es que se interviene la AFA con la inclusión de dos vedores Hablamos de Luis Toso, que es un abogado, y Catalina Dembski. La IGJ llegó a esta medida por las irregularidades en AFA de los últimos tiempos, informadas por la jueza Servini de Curia. La tarea de los veedores, ni más ni menos, va a ser la de empezar a ordenar y controlar la AFA. Todavía el Comité Ejecutivo, hablamos de Luis Segura, Como cabeza y presidente de esta asociación tiene la potestad de actuar en forma independiente. Hay que ver cómo dejan moverse a los vedores dentro de la AFA. Había un rumor que quedó desmentido casi al instante cuando se dio a conocer que con esta intervención la selección no podría disputar la Copa América Centenario y también Boca, con la Copa Libertadores. Recordamos que el equipo Zaneice se encuentra en semifinales de dicha competencia y si la AFA es intervenida realmente, una de las cosas que ya vamos a explicar, no podría disputarlo porque dicha competencia está afiliada directamente a la Comebol y dicha institución a la FIFA. Por supuesto que dentro de todo este bolonqui entró el gobierno de Mauricio Macri, que intenta a través de esta intervención de que tanto Moyano como Tapia dos de los candidatos no puedan ganar las elecciones del 30 de junio cuando se deberían realizar si se realizan las elecciones hoy los candidatos son 5 Moyano y Tapia los ya mencionados y hay que agregarlos Armando Pérez presidente de Belgrano de Córdoba Nicolás Russo presidente de Lanús y Marcelo Tinelli vicepresidente de San Lorenzo Te mencionaba esto de no podemos nombrar a esta intervención como real mientras los dirigentes sigan eh, ejerciendo sus cargos y todavía la justicia no se hizo cargo. Se habla de una comisión normalizadora, algo que no recomienda Infantino, el presidente de la FIFA, porque en este caso sí Argentina quedaría fuera de toda copendencia ligada a la FIFA y lo repetimos lo de boca que quedaría afuera de la Copa Libertadores. Dentro de todo esto que se viene sucediendo en ANFA, una revolución ha llegado al fútbol. Este miércoles primero de junio, el día de ayer, entró en vigor el nuevo paquete de medidas aprobadas en la última reunión de la International Football Association Board, el órgano que regula este deporte y el reglamento nacional ya no es el mismo. La FIFA dio el visto bueno y el fútbol se modernizó. A partir de hoy, estas modificaciones se aplicarán a todas las competencias oficiales. El periodo de prueba será de un año y la Asamblea General de 2017, cuando finalice la temporada 2016-2017, se evaluará cómo las nuevas reglas afectan al juego y se aplicarán de manera diferente definitiva. Son 95 las modificaciones, pero hay 7 que son esenciales y la vamos a mencionar, por supuesto. En primera instancia, el terreno de juego de ahora en más puede ser mixto entre pasto natural y pasto artificial. Por otro lado, si el partido es interferido por alguien externo y este es identificado que representa a alguno de los dos equipos, el árbitro va a tener la facultad de volver a reiniciar el partido o con un tiro libre o un penal. La vestimenta de los jugadores, ahora, si usan calzas debajo de los pantalones cortos, debe ser del mismo color que el pantalón. También, desde que el árbitro ingresa al campo de juego hasta que se inicia el partido, si existe un conflicto entre los jugadores de ahora más, debe ser expulsado. Tarjeta roja para aquel jugador que efectúa algún conflicto antes de arrancar el partido, Recordamos que antes tan solo eh, le cabía una amarilla al jugador que realizaba algún conflicto. Cuando se ejecuta un penal no se puede amagar o intentar de engañar al arquero con movimientos que no sean la de patear una pelota. A la hora de cobrar un offside no se tendrá en cuenta las extremidades del cuerpo para validar o no el offside. No hay más último recurso. De ahora en más, si un jugador queda en una posición manifiesta de gol y este es derribado por un jugador contrario, se verá la gravedad del foul para considerar si es tarjeta roja o no. Eh, el cambio más sustancial, la incorporación de árbitros asistentes de videos partidos de fútbol será un periodo de dos años para analizar solamente jugadas de goles, tarjetas rojas, penales o problemas para identificar a los jugadores. Los colegiales podrán acudir a las repeticiones. Se viene la tecnología al fútbol. Y por último, el día de mañana se inicia una nueva edición de la Copa Centenario América. Esta edición especial que Trata de reanudar estos 100 años de Copa América. Va a ser en Estados Unidos. Se inician el día de mañana. Va a ser a las 22.30 y el encuentro inaugural es entre Estados Unidos y Colombia. Esto va a ser en Santa Clara. Nuestra selección lo va a ser el lunes 6 de junio. Esto va a ser a las 23 horas y el rival va a ser Chile el 10 de junio. Eh, nos vamos a enfrentar a Panamá y por último para cerrar el grupo de el 14 de junio a las 23 horas frente a Bolivia. Hasta acá la información deportiva. Buena jornada de radio. Saludos para todos.